is yeah. Va. Soy gemido d'un amor profund, que va per dintre se m'isaquer mi recole, s'un giando mar. Que la nochea lega mi grito d'ajuda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 De riachuelo 100. 9. el enfoque un programa donde la cultura sos vos somos nosotras y, y es, es el otro, otro.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 Jota, si nos mandas un separador ya nos metemos de lleno al próximo Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Riachuelo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 Muchos del campo nacional y popular tampoco miran cómo está pasando el pueblo y están más preocupados por las internas partidarias, por ver quién va a descalzar la lista en 2025 mientras los nuestros no tienen para comer. Entonces creo que cada vez que recordamos a Maxi, a Darío, cuando llegan estas, estas, estas fechas yo siempre me pregunto...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 de las nuevas insurgencias, de los procesos, de inclusión, de que seamos un solo puño, de que los barrios estén unidos, de que construyan otro sistema, de que puedan, puedan gobernar de que puedan tener otra, otras posibilidades, es aún más fuerte, ¿no? Hoy, de nuevo, nos adoptignan, quieren demostrarnos, nos nos organizan, con violencia, con todas estas cosas que están pasando y que son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 Bueno, ahí estaba Muni eh, eh, participando como referente de la fmr Rio el Movimiento Poblado los Pibes, pero también en su rol de estudiante de la carrera de Abogacía y en la UNDAV, eh, así, así fue convocada. Y Muni terminaba su participación con estas palabras que a continuación escuchamos. Me acuerdo perfectamente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 Más, más logro que esto que los compañeros sigan viviendo en nuestros cáigos y así como como lo de, como lo dice nuestras casas cuando salimos a pelear con nuestros derechos vamos compañeros vamos a poner huevo como max y Darío y el oso fisnero Gracias compañeros y que me contajo terre la tenía Sammoni eh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 alimentariamente al pueblo de avellaneda eh, algo así es no nos com puedes comentar un poquito de, lo de la jornada de ayer y sí, bueno hacer precisamente en el consejo de aviente de avellaneda eh, logramos que se apruebe en eh, eh, la ordenanza del de la creación de un fondo de asistencia alimentaria ¿no? para que consiste eh, en fortalecer la el, el alimentos y eh,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 Eh, eh para para poder seguir alimentando a su comunidad, digo, por una situación tan tan crítica que estamos atravesando en el marco sobre los seis meses de gestión de este nuevo gobierno. ¿Cómo se vivió ayer la jornada del Consejo de Liberantes? ¿Cómo fue el tratamiento de las fuerzas más compañeras y cómo fue tomado por la pues posición? ¿Qué pudiste vivir vos ayer de esa de esa jornada? bueno yo creo que eh, eh en particular digo nosotros la eh, eh, hemos logrado que que que al consejo deliberante eso empieza es un espacio en donde eh, se discute no la la la la la, la, la ejecución de diferentes políticas públicas para en particular para la comunidad de los vecinos de Avellaneda, y hemos logrado que estén ahí las nuestras cocineras nuestras cocineras de, de, de esos centros comunitarios y que el ellas se sientan también abrazadas acompañando acompañada por la política no en el contexto en el que están que estamos atravesando por esa violenta persecución de parte de no solamente de los medios geo sino también de la justicia entonces ver verdad doña yo hablo siempre de mi cable tierra que es doña él una compañera que hace muchos años de que viene no eh, eh, sosteniendo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 cuando el pueblo nos necesita, entonces obviamente digo, nosotros ayer ver que que la política, que el consejo deliberante de la Besanera, ¿no? Con los concejales esto oficialistas y opositores que que que, que y que les interpela la, la, la realidad que estamos pasando como país, para nosotros eso también es una camisa lodo, ¿no? digo por in función sobre la otra realidad que estamos teniendo.